Quedaste por corazón, tu nombre para mí no tiene ya aventura, ni alegría, ni sombra de ilusión. La vida te brinde, la vida y mucho más, y como te has burlado de mi eres o querer, ¿Por qué serás así? Decí por qué te fuiste de mi lado, si tanto yo te amé. Sola, hasta las sombras me susurran al pasar tu dulce nombre, grato para mi alma que siempre recordara. Sena de canto, sola, sena de dicha, aquella noche feliz, que me juraste. Sí. quererme tanto que sin mí nunca jamás podría vivir el tiempo pasará y de nosotros dos apenas un recuerdo en el mundo habrá tú fuiste para mí igual que Dios Yo nunca fui nada mi vida para vos, pero si un día al fin llegarás a alcanzar la realidad que sueña tan solo tu ilusión, no olvides de que yo todo te di. olvides que te quise con todo el corazón Chola hasta la sombra me susurran al pasar tu dulce nombre grato para mi alma que siempre recordara llena de encanto Chola llena de dicha aquella noche feliz que me juraste Siempre quererme tanto Que sin mí nunca jamás Podría vivir Y aquí escuchamos el tango Chola De Antonio Polito la música Y Enrique Maroni la letra Tango de 1926 En la voz de Carlos Gardel a mi amor Muy buenos días a todas y a todos, 10 de julio de 2024, acá un día con medio nubes y sol en el ambiente de Gijón, pero calorcito, ¿eh? está lindo, el que quiere ir a la playa puede ir a la playa, el que quiere pasear puede pasear y quiere tomar sidra, cerveza, todo, se puede hacer de todo, el sol calienta, como tiene que ser. Bueno, acá estamos 11.05 de la mañana. Arrancamos como siempre con el sitio de tango de Astro Sola y le escuchamos esta belleza de Chola. ¿Me te recuerdas a un video que tengo yo de mi habitación? Allá en el 95 o 96, no recuerdo qué año fue. Antes de venirme acá para España y yo hice un videito de mi habitación como era en esa época y, y de fondo escuchaba este tango de Gardel. Me encanta Chola. Bueno, tenemos mucho para escuchar, para comentar hoy Porque te fue una semanita tanguera acá en Asturias Muy potente en el pueblo de Benia Doniz. Ya les iré contando mientras transcurre este programa La Biblia del Calefón Conducido por mí mismo Alejandro Regine Control de los teclas y de los botones Yo mismo también Buscador de internet, ponedor de tango Hago todo junto Siempre hay un fallito pero para mí no son fallitos. Vamos a arrancar con un hermoso tango de la Orquesta de los Indios, allá grabado en 1943, con la voz del cantor de los 100 barrios porteños, dedicado a mi amigo Roberto Chas, que le gusta mucho este tango. Vamos con ¿Qué podrán decir? La esta vida que es como un castigo Siento su risa en esta noche interminable Grito su nombre pero inútil por está ¿Qué podrán decir? ¿Qué podrán saberlo? Que así me ven solidencio Si yo arrancara de mi pecho esta tortura Que perdura la amargura de mi dolor Si me ven ni vencido, si de mi pecho tortura perdura la amargura Ahí estaba ese, ese ese final típico de la orquesta de Ricardo Tanturi Donde ya lo hablé varias veces, pero con su final que es único de él Este tango de ¿Qué podrán decir de la orquesta de Tanturi? tan bailable que es, con esa energía que le mete la orquesta Tanduri, bien milonguera, ronda de recuerdos, castiga mi hastío, son burlas sangrientas en mi soledad, mis manos temblando de miedo y de frío, son pájaros ciegos que quieren volar. <ríe> Escribite algo. Orquesta Tanduri, Castillo, compositor Vicente Salerno y autor Alfredo Vigeschi. Tangazo, eh. Para vos, Chas. El DJ que cada vez que lo aplauden, lo nombran. Bueno, acá sigo yo, solito en la radio, haciendo mis propios chistes y riéndome yo mismo de ellos mismos. Vamos a meter ahora, la orquesta. esta orquesta me gusta mucho, la orquesta de Horacio Salgán. Horacio Salgán es como la, la vanguardia mantenida en, en el atrás, A ver si me explico, el tipo, un genio, hizo de todo con el tango, lo, lo adornó con su piano y con sus síncopas de todas las formas, pero no salió de la guardia vieja, siempre manteniendo los tiempos, el tiempo cuadradito, nada de estirarlo y de fluctuarlo, con este cantor Ángel Díaz, el tangazo este, de esta historia, de dos personas que se vuelven a reencontrar y por el tiempo pasado y por el tiempo transcurrido maltrechos vamos con el tango Vieja Recoba Caminando con curva, tranco a tranco solitario recorriendo el verdor. Sentí el filo de una pena que en el lado de la sorda se empeñaba traicionera por tajear mi corazón. Entrará por lamentables, una pobre nipona. a su desgracia, a mi lado se acercó y al tirar de una moneda, la vieja por Dios vi que el rostro avergonzado con las manos se tapó Vieja recoba rinconada de su vida la encontré sola y perdida como una muestra fatal la mala suerte Se jugó una caleta brava, se le dio vuelta a latar, la vejera de ratón vieja recoba, si viera cuánto. Antojos, joven y tejiendo fantasías, con sus días de altos vuelos y sus noches de champán. Pobrecita necesita quien pensar a los finales de sus días y en la trágica limona vergonzante que le dan? Me aleje, vieja recoba, de su lado. ¿Te imaginas, de la amiga de otros tiempos qué dolor sería servir? Lo que hacer fuera de Hoy no una ruina. la lágrima porfiada no la pude desmentir vieja con nada de su vida la encontré sola y perdida como una muestra fatal la mala suerte Le jugó una carta brava, se le dio vuelta la tabla. la vez que la derrotó, mi hija recoba, si viera cuánto.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 Robado la sal. Los años hemos pasado terribles malvados, dejando esa esperanza. Que no ha de llegar y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar y aquí teníamos otra vez a Horacio Salgan pero esta vez con la voz del queridísimo Edmundo Rivero. Grabado en 1970, este vals Pedacito de Cielo, esta belleza. Que tanto bailamos por Caló y, y Alberto Puesta. Alejandro Washington Ale, era el nombre verdadero de, de Alberto Puesta. Buenísimo. Voy a meter ahora otro vals, también con la voz del Mundo Rivero. Pero esta vez también con la voz del gran cantor, como le decían ya no sé des que compré yo de la revista noticias en el 95 maestro de cantores el tata floreal ruiz esta vez grabado en 1945 y esto es llorarás llorarás pero después voy a poner el que está con rivero que es la de mi corazón pero vamos con llorarás llorarás que es una belleza el tata con aníbal troilo junto a ti y recién te dirás que hice bien al partir y al renovar tu emoción sentirás el dolor de mi adiós lo escucharás en los pianos y violines más lejanos. te lo dirán con sus sones los nocturnos bandoneones Se trepará por tu reja con sus penas, con sus quejas, y no podrá ignorar que confusé te va al recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, para oír su emoción llorará, llorará. No podrás ignorar que compuse este bal recordando tu amor Y aunque trates de olvidar al oír tu emoción llorará, llorará Qué, qué belleza de, de, de entonación que tenía el Tata Federal Ruiz para, para decir las, las palabras que, que, Y le, le, le tenía emoción, emoción emociona cada palabra Lo que hacía Gardena. No que este recordando tu amor. Y aunque, trate, y aunque trate de olvidar, el y aunque, el aunque lo retrasa, lo retrasa con la congoja. Ahora sí, vamos a escuchar en 1948 grabado esta belleza de Vals, Lagrimitas de mi corazón. Eh, estos dos grandes cantores, los cantores muy queridos en, en el mundo tanguero. De, del tango, quiero decir, para diferenciar el mundo tanguero del mundo milonguero, el tanguero, como era mi viejo, viejo como es, los tangueros que saben todo de tango, saben quién lo compuso, quién lo grabó, de quién es, quién lo cantan qué año, el milonguero es más, sabe lo que le gusta bailar, todo lo demás, mucho no lo... Pero el tanguero, yo me acuerdo que me preguntaba en mis principios, allá principios de los noventa, ...y preguntaba a los veteranos... ...yo soy gardeliano... ...y preguntaba por Gardel... ...y a casi todos les gustaba... ...pero no a todos... ...ahora el Tata Florel Ruiz... ...y Edmundo Rivero... ...a todos... una sensación... ...bellísima... ...que me fue dejando esa gente que... ...que nunca te decían que el Tata... ...nada... ...del Tata no decían nada... ...es como cuando escuché... ...que cada vez que tocaba... ...que cantaba el Tata... ...ya solista y de veterano... ...por los bares de Buenos Aires... decían, era un peso mayor sabía que estaba el Tata tocando, cantando y todo el mundo iba a verlo con, a escucharlo sentado, escuchándolo al Tata vamos ahora sí con Lagrimitas de mi corazón Este puñal no sufre los males que sufro por ti la vera con ser llama y ser fuego no es más que este ruego que siento por ti y la nieve tan fría no es más alma mía que mi parecer ay ingrata me matan de amor tus ojos traidores de negro mirar ay ingrata de amor Tus ojos traidores de Lagrimitas de mi corazón Como agüita de río se va Ay, qué amarga sol Ay, cómo se va Lagrimitas de mi corazón Lagrimitas de mi corazón Como agüita de río se va Ay, qué amarga sol ¿Cómo se va lagrimita de mi corazón? Y la nieve tan fría no es más alma mía. que ay ingrata me matan de amor, tus ojos traidores de negro mirar, ay ingrata me matan de amor, tus ojos traidores de negro mirar, Lagrimita de mi corazón, como aguina del río se va, ¡Ay, qué amarga son! ¡Ay, cómo se van! Vale. Lagrimitas de mi corazón Lagrimitas de mi corazón Y aquí tenemos este de Lagrimitas de mi corazón Grabado en 1948 Bella, ese bellísimo vals Estamos también, los que quieran escucharnos o vernos o verme En Instagram, en directo En Loca Bohemia, búsquennos por Loca Bohemia Instagram, que es muy interesante escuchar también, bueno, tienen que escucharlo por la radio y ver por Instagram si quieren. Así que vamos, estamos con estas lacrimitas de mi corazón, para Nuria, nuestra querida amiga de acá de Gijón, que dice que les gusta mucho el programa, eh, nos pidió tangazo, tangazo total, cuando diga el nombre... Bueno, no lo voy a decir, vamos a ponerlo. Tiene dos versiones que hizo el capo de Troilo, una en el 58 y otra en el 63. Voy a poner la del 63, la más bailable o la más conocida en abrilangas, la, la del 58, pero esta entrada que hace la para está a principio con el piano a tierra. Vamos a escuchar a Troilo, grabado en 1963. Sepan qué tango es. Ha <laughs> querida, qué que, que barbaridad de, de, de, de interpretar algo con mucha mucha energía, con mucha, mucha pasión y sentimiento. Lo tienes le explicaba el domingo en la milonguita que, que estaba poniendo Manu, que estuvo muy bueno también en la despedida, le comentaba a ah, Ale, el fotógrafo, y a Carlitos, otro compañero de acá de la Milonga, el Gigón, digo, escuchen a Troilo, escuchen a Troilo. Cómo retrasaba el tiempo, le digo, el tipo te frenaba con el bandoneón, se decía en aquella época que parecía que se dormía. Ahí viene. Con la respuesta de violín, qué locura, de belleza de tango. Eh, y bueno, esto mismo de Aníbal Troilo, Danzarín. Para vos, Nuria, que lo pediste a estas horas. Once y media de la mañana, flor de tango. ¿eh? Corazón de papel. Troilo, el Tata Fidel Ruiz, 1947. Para David Berlín. al nido tus ojos soñadores clavaste mi muñeca vestida de hierro y alzándola en tus brazos como una madrecita dijiste pobrecita no tienes corazón tus manos dirigentes surgaron todo el cuarto y con un pedacito muy rojo de papel un corazón le hiciste es un corazón pequeño que clavaste en su pecho con un lindo alfiler Muñequita de trapo, vestida de fierro Aunque no tengas alma, te quiero solo a vos Pues sé que para siempre habrás de serme bien viejita de trapo, corazón de papel no importa pobre cosa de carne pasajera que apagarás un día lo mismo que un tijero En cambio mi muñeca será siempre la misma, con su pecho sin alma rey en un alfiler. Muñequita de trapo, vestida de fierro, aunque no tengas alma, te quiero solo a vos. Ese que para siempre abrázese de, de pie, muñequita de bravo, corazón de papel, corazón de papel, el tata Florial Ruiz. Que bueno, estoy, como comentaba antes, fue un fin de semana muy tanguero en el pueblito de Beña Unís, de nice, donde la verdad que hubo una cantidad de, de gente súper linda que conocí, gente que me reencontré. Es un gusto esto de que, de que en el mundo del tango pueden pasar años y años y, y ahí estamos, ahí seguimos, los que seguimos lo que luchamos por seguir. Esa es la idea Como decía Charly García, el camino del éxito es ese Salís, caminás, te lo decía el gurú Y salen o cinco Y te cagan la trompada Vuelve al gurú y le dice, pero gurú, ese es el camino Me cagaron una trompada, y dice, sí, sí, seguí, seguí por ahí Es que es ahí, siguió y lo cagan la trompada de vuelta le dice, se habrá equivocado de camino y Dice, no, no, es después De las trompadas Siempre va a haber trompadas Así que hay que bancársela, no queda otra Estamos escuchando destellos de fondo La orquesta de Francisco Ganaro con Carlos Roldán este tangazo hay una interpretación del Tata Floral Ruiz que es un gusto pero este está muy Para paro ganondas penas que tengo que me matan y que no se van yo levanto temblando mis manos esta copa de rubio champán Los invito conmigo a beber que bebiendo se habrán de olvidar lo vestido de amores perdidos que suelen los ojos de Santo nublar. Yo he sabido tener a veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lágridos ojos Muchas noches de amor me embriagó Pero amigos, ella me olvidó Y en el vino cristal de esta copa Me parece que veo la boca Que mil veces mi boca besó En el fino cristal de esta copa, me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Destellos. Esta orquesta cuadriculadita de Francisco Canaro con la voz de Carlos Roldán. Que, bueno, Carlos Roldán. hay eh, en la década del 44, en la década del 40, pero por el 44, por ahí, que estuvo con Canaro y grabó unos buenos temas, muy lindos temas, y de casualidad, el día el día jueves, cuando ponía música mi nueva amiga, Victoria Cruz, o Kaplum, yo creo que Cruz, vamos a dejarlo Cruz, me gusta Cruz, pues mi cuarto apellido es Cruz, eh, por mi bisabuela... Gilda Cruz, era de Chascomús, creo, por ahí, la única Argentina. Todos los demás de Italia, de España, de Trípoli. Eh, y ese día estaba yo por ahí danzando tranquilamente. Escuchaba. Juego, usted me puse a bailar esta tandita. Y sabía que era esta, esta orquesta, sabía que era este cantor y sabía que hace tiempo. Y digo, no sonará ese tango que tanto me gusta, que me vuelve loco la cabeza. Y sonó. La verdad que un gustazo. Vicky, que lo hayas puesto, lo bailé y lo disfruté muchísimo. Mi reflexión. mi vida entre sonrisas y alegrías paso mi vida en una eterna diversión No encontré nunca la amargura en el camino Y con grave desatino brindé mi corazón Mis compañeros de las noches de parranda Cambian de rumbo enderezando hacia el hogar Y yo optimista siempre sigo mi locura Confiado a la aventura de de blanqueando muchos mis cabellos ya tengo huellas ondas en mi frente pero es muy tarde ya para reflexionar no quiero, no quiero ni pensar los años han pasado así volando amable soledad fueron dejando ¿quién puede remediar ahora? este vacío en mi corazón. Los años han pasado así volando, amargas soledad fueron dejar. ¿Quién puede remediar ahora este vacío en mi corazón? Tangazo, no me digas que no. Esta barbaridad de, de, de letra, de música, ese piano. Grabado en 1943. El 4 de agosto del 43. Ahora va a ser un montonazo de años. Tango de Francisco Lomuto. Eh. Letra y música. Capo, tangazo. Es muy bueno porque, claro, el chabón cuenta una historia medio tristona, pero la verdad es que la pasó y la está pasando de puta madre el tipo. Pues paso mi vida entre sonrisas y alegrías, paso mi vida en una eterna diversión, no encontré nunca la amargura en el camino y con grave desatino brindé mi corazón. Decía un buen tipo. Pero ahora dice que los compañeros de la noche de parranda se van para la casa y yo optimista siempre sigo mi locura. Confiado a la aventura de no despertar quiero decir mal no está el muchacho y después bueno cuento un poquito de historia el piano es terrible el piano del final escuchen el piano final cuando el tipo cantan el pianito por detrás los años Ahora. han pasado así volando amargas soledad fueron dejadas quien puede remediar Este vacío el mi corazón. Termina con ese. con ese piano que a mí. Yo cuando lo estoy bailando necesito hacerlo eso. No puedo estar en otro lado. Me, me, me lleva a, a esa sensación de. del pianista. Chavos, Jarquienes. Es muy emotivo. Seguimos con un tanguito. Bueno, voy a comentar, sí, voy a seguir con este tango. Y después meto el otro. que voy a contar un poquito de la historia la historia mía este es Escucha de Manón un tango que yo escuchaba de adolescente en mi pieza que lo había grabado de la radio grabado en el 47 Oswaldo Pugliese Roberto Chanel lleno de verdad tu temor tu indiferencia pasarán el cariño que por ti en mi pecho se anidó no te apena que se muera de dolor ronda mis noches tu ondulada merenita y me acaricia la dulzura de tu voz mientras la luz que se refleja en tus pupilas me dices tuyo Mi corazón, escúchame, mano, y déjate querer, aleja tu preocupación, tu parecer es nuestro el porvenir, lo veo en tu mis esperanzas de haber, las veo. Y déjate querer, aleja tu tenas preocupación, tu parecer. Es nuestro el porvenir, lo debo mirar, Mis esperanzas de amar las veo en ti. Y este fue este hermoso tango. Escúchame, mano. Bueno, lo que comentaba antes que Que el taco tiene estas cosas, ¿no? De que de repente te encontrás, te volvés a reencontrar, te volvés a ver. Y la sensación, más, más allá de... Pueden pasar algunos años, otros años, menos años. Pero bueno, este fin de semana, más de conocer mucha gente, me volví a reencontrar con una amiga que hacía bah, 22 años que no veíamos. Que no nos encontrábamos. Allá por el 2001, 2002, creo que fue. Bailamos por las calles de Madrid, en Preciados. Y todavía tengo un par, dos o tres fotitos que nos sacó mi amigo el Nano, que, que las tengo por ahí y se las envié hace unos años, porque sabía que estaba por ahí en el mundo del tango, pero bueno, el internet hizo que nos encontremos por las redes, pero ahora este fin de semana nos vamos a encontrar en carne y hueso. Fue un placer. Pasamos de vernos como teníamos 20 y pico años, ...a vernos ahora con otros años... ...y seguimos dos pibes... ...de diez... ...seguimos dos pibes... ...y de casualidad ella puso música el viernes... ...fue unas exquisites... ...la verdad que fue una noche... ...todo el fin de semana fue mágico... No, no, voy a, ...no voy a decir que no... ...porque la realidad es esa... ...todo el fin de semana fue mágico... ...y el viernes de repente yo no sabía ni qué día era... ...pero sé que había escuchado este tango que tanto me gusta... ...y no sabía de quién era... ...quién lo había puesto digo... ...y de repente hablando esta mañana con ella... Con Bárbara Palmer, me dice, no, Le digo, che, decime un tanguito que lo pongo para. Y me dice, Silvar de boyero. Un tango que yo llevo un año dándole vueltas y vueltas en mi cabeza, escuchándolo cuando me voy a duchar, escuchándolo cuando me voy a escribir. Y lo pongo cuando pongo música en las milongas, lo meto en la tanda. Y la verdad que, bueno, Silvar de boyero, el boyero es el que lleva los bueyes ahí en el campo. Y el silbar aparece también en el tango. La orquesta de Puliese es una barbaridad, como siempre, y la interpretación de Chanel otra exquisitez. Así que les voy a dejar que lo disfruten. Grabado en 1944, para vos, Bárbara, después de tantos años de reencuentro, fue un placer volver a encontrarnos. <risa> Ciudad, sol y huellas, Pempa y cielo, pero nunca el corazón te causó tu desconsuelo. Voy a sentir el amargo de ese terreno mal de amor que sangrando está en tu pelo mientras vas con tu recuerdo que te sigue sin cesar Como el buey de paso lerdo, lento y triste es tu silba. silencio. Canción sin palabras, dolor. su emoción tangazo el silbido Qué belleza eso lo podían hacer algunos lo hacían con los violines con la parte más baja otros me contaban que utilizaban a veces también como para hacer el tango amanecer estos pajaritos de agua si, sí, se tienen que buscar la vida Eh, y bueno, me comentó también Bárbara que, que bueno, viste, cuando solucionas movidas en la cabeza a ver qué tango vas a poner según cómo esté la pista, según cómo esté la gente de la noche, bueno, movidas, que, que tenemos que mirar para la situación de la pista. Y, y me comentaba que ella, bueno, tiene dos tanguitos repotentes que no pudo poner y, y bueno, me, me dio. Y me pasó la pelota para que los ponga. Así que los voy a poner los dos juntos. Uno es. Quedémonos aquí. Tangazo terrible. Eh, la interpretación del Tata Federal Ruiz, que vuelve a sonar ahora, es eh, como siempre. Exquisita. La orquesta de José Vaso este pianista que tuvo los del 45. Cuando se fue. 44, y cuando se fue. Orlando Goñi apareció. José Vaso, que según me contaba mi viejo que le daba tantas hostias al piano que siempre tenía que tener el afinador ahí al ladito, cerquita pues. paraban y tenían que afinar el piano el sopapo que le daba eh, después que se fue de Troilo formó su orquesta, y es muy similar a Troilo pero un poquito más diferente, se parece en, en los juegos que hacen, las cinco y movidas pero se nota que no es Troilo y como dije, el Tata Federal Ruiz el tango, quedémonos aquí Y después viene Aníbal Troilo con Roberto Rufino, este hermoso cantor, ¿con quién lo habría de pensar? se nos va Quedémonos aquí Ya es hora de llegar Amor Quedémonos aquí Porque sin compasión rodar Amor La flor se ha vuelto a abrir Y hay gusto a soledad Quedémonos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Abre tu vida sin ventana, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de ofrecerte un ramillete de rocío, basta de noches y te olvido, basta de alcohol sin esperanza, déjate. Todo lo que ha sido de sangrarse en sin De noches y de olvidos, bastas de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido de sangrarse sangrar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad. Amor, quedémonos aquí. de pensar que por día se sufrirá más y él lo había de pensar si no hay amor que duela igual ese amor crucificado en el fuego del deseo es culpable de que Por olvidar, recuerde más. Ni lo que di Duele más Lo que sufrió Por ser así Mi corazón Nadie quiere Responderme Cuando muero Preguntando Quien lo había de pensar Que por odiar Se sufra más Que por día se suferá una barbaridad una barbaridad quién lo habría de pensar Flor de Tango gracias Bárbara por hacernos escuchar esto acá en Radio Gras En la Vila de Calefón Como siempre digo, todos los miércoles De 11 de la mañana A 1 del mediodía Tango, mucho tango Tango del bueno eh, Roberto Rufino <coughs> Perdón Que yo lo vi cantar allá en el 95 En La Boca En el Teatro La Riviera Estaba Rufino No, no estaba Rufino Estaba Morán Estaba Morán, estaba Laborde, estaba Carlos Acuña, y a Rufino, eh, las vecinas del lado de mi casa, todos fanáticas de Rufino eran. Me contaba, o contó Oscar Ferrari, este cantor de José Vaso también, que claro, cuando entró Rufino, con 17 años a cantar, sabía cantar, y todos los demás cantores, bueno, cantaban. Entonces, entendían que tenía que ponerse un poco las pilas para cuidar su voz. Y todos empezaron a estudiar un poquito vocalización para poder cantar mejor y aguantar más años. Y Rufino fue un poco el que dio ese pie, porque el tipo entró con 17 años en pantalones cortos en la orquesta de Diserly y era un gran cantor, ya. Eh, vamos a poner el tango, también en la bienvenida de Beña Tango Fest estuvo Antonio Cargavilla, nuestro amigo Antonito de Salamanca que puso... Nos hizo entrar en un ambiente súper lindo para la entrada. Hubo picoteo, hubo culines de sidra, la gente se la pasó muy bien y fue muy entretenido para los organizadores. Vamos a escuchar a tango de conecto Mauricio, cantor de la orquesta de Jorge Dragone, Condena. saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy, castigo como un vil, para que sufra mi error, el fracaso de una ansia. De amor condenado al dolor, de saber pa' mi Que vos nunca serás, nunca no para mí Que eso de otro que hablar, es no verte llamar Es perderte por siempre y morir He llorando la esperanza amor es sin piedad Sueño inútil, no he podido olvidar Hoy como ayer, ciego y brutal Me abrazo en ansias por vos Y lo peor, lo bestial, de este drama sin fin Es que vos ni sabés de mi amor infernal Que me ha dado tu amistad Y él me brinda su fe Y ninguno sospecha mi mal Quien me hirió de este amor? Que no puedo apagar Quien me empuja a matar la razón? Como un día son tus ojos quizás O es tu voz quien me ató O en tu andar se estremece Mi amor sin amor, sin piedad, sueño inútil, no he podido olvidar, hoy como ayer, ciego y brutal, mi abrazo en ansias por Te recuerdas, esa noche en las luces de la fiesta Nos juramos amor mientras la orquesta Lloraba en la cadencia de aquel bar Romántica, incurable te recuerdas Nuestra danza fue un sueño de locura Y tus ojos brillaron de ternura Entornados detrás del antifaz Serpentina del vals que enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor me han dejado el dolor de saber que no es. Entre tantas mascaritas Arrastrando el rumor de tu alegría Y entre todas tú sola me atraías Envuelta en el carmín de tu disfraz Romántica incurable te recuerdas Al volver del jardín cabeza loca Me dejaste la marca de tu boca Como un sello febril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 Hermosa versión de la orquesta fundada en Gijón en 19... 1900. te vas? En el 2016. Y bueno, acá con este arreglo precioso que hizo Nicolás Olivos Córdoba. Eh, acá estaba Susi en el violín. Horacio García en el contrabajo. Y Mariana Feito, con Susi Feito, su hermana, Mariana en el piano. ¿Y quién les habla en la voz? Hermoso arreglo que se mandó Nico... El bandoneón, este bandoneón. Ah, qué bonita, fue de Nicolás. Con esta linda versión de este vals Tan bonito que canal lo tiene muy bien Julio Sosa Y Manos Brujas Vamos a seguir otro de Manos Brujas Vamos a poner esto también arreglo de, de Nicolás El tango Nuestro Balance de Chico Navarro Sentémonos un rato en este bar A conversar serenamente Echemos un vistazo desde aquí A todo aquello que pudimos rescatar Hagamos un balance del pasado Como socios arruinados Sin rencor Hablemos sin culparnos a mí Porque al final salvamos lo mejor Ha pasado solo un año Y el adiós abrió su herida Un año nada más, un año gris En nuestro amor duró una vida Lentamente fue creciendo la visión de la caída la sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar ¿no ves? estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga perdona, no lo pude remediar mi corazón se abrió M de parempa.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 Y ese fue el tango Nuestro Balance, esta belleza de Chico Navarro que bueno, que decimos con Manos Brujas, grabado en el 17, 18 o 19. <ríe> no me acuerdo muy bien. Pone 19, pero bueno, hay 19 entonces. Eh, tenemos ganas de volver a juntarnos con los chicos de Manos Brujas, la verdad que... Solamente estamos Nico y yo que seguimos, cada uno al final tiene sus cositas. Todos seguimos con la música, que es lo importante, transmitir y transmitir. y desparramar un poquito arte qué mejor viste y hecho con amor bueno este va para Roberto Chas que pidió este tangazo vamos a ponerlo en principio tango voz de tango Ricardo Anturi Alberto Castillo escuchen bien lo que dicen estas palabras esta conjugación de palabras que forman una belleza Truco y codillo, barro y cortado Y baila y gira, folla y malvón Café de barrio, nata y palmeja Negra y cariño, noche y portón Dime de vieja que haya nacido Fincha silencio, quise dinero Tango, y en oscura voz Ango, sujo amargo de raban. Ango, que este pingo una grande. Ango, vaina negra del puño. Ango, dos cortadas de organito. Por favor, el Y aceite cariño, oh, todo bien tu emoción. el tango con la voz del tango les voy a escuchar un poquito la letra para que sepan de qué habla esta historia pero Sebastián bien hizo la música y Homero Mansi la letra Homero Mansi la letra, ya te puedes esperar una belleza dice flor de esquina, ronda y llamada, lengue y piropo, danza y canción truco y codillo, barro y cortada, piba y glicina, fuelle y malbón Café de Barrio, Dato y Palmera. Negra y Caricia, Noche y Portón. Chisme de Vieja, Calles, Las Heras. Pilchas, Silencio, Quinta Edición. Tango, Piel Oscura, Voz de Sangre. Tango, Yuyo Amargo de Arrabal. Tango, Chata, Pingo, Luna Grande. Tango, vaina Negra del Puñal. Tango, Voz Cortada de Organito. Guapo, Recosta. En el buzón, trampa, luz de aceite en el garito, todo, todo vive en tu emoción. Qué bárbaro. Después de la percal, horario, ropa y costura, pena de agosto, tarde sin sol, luto de otoño, pan de amargura, flores, recuerdos, mármol, dolor, gorrión cansado, jaula y miseria, alas que vuelan, carta de adiós, luces del centro. trajes de seda, fama y prontuario, plata y amor. Qué grande Homero Manzi, qué letra más bella que nos regaló. Mientras busco otro tango de Alberto Castillo, voy a poner con Horacio Sargan al polaco Roberto Goyeneche. Los principios del polaco, cuando tenía la voz limpita. Yo soy el mismo. ni he pedido tu perdón Aquí estoy sin un reproche sin llorar noche tras noche como vos lo imaginaste Ya no ves A los hombres de mi talla el coraje no les falla aunque pierdan su querer oh, Ya lo ves Yo no niego que te quiero Pero soy un hombre entero, como un hombre debe ser Hoy que has venido junto a mí, revivo todo aquel ayer Y no lo puedo comprender, mujer, ¿por qué? ¿Por qué has venido tanto? ¿Cuántas veces te evoqué? De la van de alejarte he tenido que pelear por el corazón que aflojaba de dolor las veces te y en el afán de alejarte he tenido que pelear por el corazón que aflojaba ante dolor obsesionante de recuerdos que al pasar Me acusan en mi noche infame Las manos que se abrieron suplicante Y el triste llanto de mi pobre madre Rodel la vida sin saber por qué Pague mi culpa con mi tibuelas Y hoy un remordimiento que me acosa Y una cruel tormento de mi soledad van diez años de dolor Diez años largo de esperar Tras esta recalcada que ahora ahogan toda paz de Ya no me importa nada más No hay quien espere mi regreso Y yo para el mundo soy un muerto porque la que más amaba no vive más. Las cartas que mi madre me mandaba cada mes dejaron de llegar un día. Las mías retornaron sin respuesta y ya no tuvo más valor mi vida. Lloré la celta por primera vez. es el retrato amado con fervor y entonces un presidio del que nunca más alteré se abrió para mi corazón No me importa nada más. No hay quien espere mi regreso. Yo para mí, soy un muerto. Porque la que más amaba no vive más. Doble castigo. Tangazo. Me vuelve loco ese tango. Tengo ganas de cantarlo con los muchachos y las muchachas. Me parece un tango exquisito. Eh, voy a meter ahora. Estaba hablando con. Tal me reencontré. Hacía años que no veía a Giselle y a Roque. La verdad que pasamos muchos años juntos, hicimos cositas, estuvimos en Tarbes, ¿se acuerdan? En la casa de cómo era? esta mujer que es, la encontré en la, las vías de la vía del tren, más Pero bueno, bajándome yo del tren sin un mango y sin nada y nos llevó a su casa. Bueno, la vida es así, ¿qué va a ser? No. Al final, sin un mango, haces todo lo que crees. Si sos vivo, sos viva. Si no, cagaste. Tenés que trabajar. Y, y la cuestión es que nos pasamos ahí la semana de tarde, ¿se acuerdan? <ríe> la parte de arriba de la casa. Qué grande, cómo era la mujer. Bueno, me voy a acordar, me encanto. Tendré que volver a verla algún día por tarde. Eh, bueno, y me decía Giselle que Castillo le lleva recuerdos a la casa de, de sus abuelos. De los abuelos paternos. Así que, si te transmite a la cocina, qué lindo. Yo voy a poner, no sé si este tango te lleva también, pero es y con Castillo. Y este me lleva a mí a mi pieza cuando yo escuchaba tangos de pibito. A otra cosa, Chepe Beta. Para vos, Giselle. que no ves y de sobra vos sabés de que yo soy tu pasado en la fábrica soñé ser el dueño de tu amor o en cambio te cansaste y dejaste ser el taller mariposa me volaste entre las luces y vida color rosa el dinero con su loca tentación te ha robado el corazón a otra cosa que yo soy el mismo de ayer a otra cosa que yo soy aquel que espero tu salida del ¿A quién vas a engañar? quién vas a querer? a otra cosa chepebeta con el diagrazo las hacer Querer, a otra cosa, Chepe gracias Y ahí teníamos a otra cosa, Che Que Tangazo del Castillo con la Orquesta Tanduri. Y ahora voy a ir un poquito al 27. Me gusta mucho el atrás. Bueno, me, canto tango, bailo tango. Amo el tango. acá en mis venas cortango puente alcina típica víctor 1927 <risa> La típica, visto Con Lita Morales. No voy a buscar este que está acá. Este voy a ponerlo acá. A ver, voy a poner este acá. El día. ¿qué, ¿Dónde estás? No se sé, metieron acá. El día sábado volvió. ¿qué? Teníamos el día de la parrilla el sábado. Llovió como loco. ¿Y qué tuvo que hacer la organización? Fer pequeño, como le dice Carmencita, la de venia. y el otro Fer, el alto, dice Carmencita, y yo, improvisar, y el parrillero improvisar, y toda la gente improvisar. Salió espectacular. Porque las improvisaciones salen bien. <risa> Bailamos el tango, está claro, ¿no? Eh, y por la noche pinchó Ignacio Carabelli, que la verdad que una belleza de, de música puso eh, puso cosas que yo le dije, digo ah, me encanta cómo pinchás, porque... Es muy, mucho, se parece a lo que pongo yo. El <ríe> tipo se tiraba besos a mí sí mismo. <ríe> la cuestión que metió hizo anoche noche sábado, exquisita. Una persona, no tuve tanto tiempo más de poder charlar con él, porque la verdad que están organizando, no puedes estar a todo, pero lo puedo que hablé de un encanto, su pareja otro encanto. Y encima tomaban un mate de Chapita, el chiquito, que es el que tomó como que tomaba mi abuela en mi casa. chiquitito, justo espectacular, terrible la verdad que me encantó tomar mate ahí hacía tiempo que no tomaban de chapa y, y bueno obviamente que directamente me lleva mi abuela, y si me lleva mi abuela ya es amor voy a poner este tango para para, él, para Ignacio de Rodolfo Biaghi con con Duval, mi viejo decía se lo cogía, digo, ah, bueno yo ya no lo sé Y si no se entendió lo que dije, vuelvan a repetirlo. Vuelvan atrás y vuelvan a escucharlo. Bailarina de tango. Como nadie. Y en los brazos que te abrazas, qué mística que pasas, danzando en el salón. Sacerdotisa del canto, sacerdotisa sentida, rito es la danza en tu vida, y el tango que tú amas te quema en su llamas. Sacerdotisa del canto, en los salones. Bailas en brazos de un hombre Que luce el renombre de gran bailarín Música Su acervo tirse los de rango, bailas en y nombre, gran bailarín. Y aquí escuchamos Bailarina de Tango. Eh, y ahora voy a meter otro, eh, este, en el Agua Azul. Este me gusta mucho también. Eh, ¿Y cómo se llama? Y, y lo que decía de, de, de Ignacio, El Scarabelli, el apellido, y me hace acordar a. a una película argentina que se llama un, un fantasma en Buenos Aires que está relacionada con un malevo de 1920 con un chico del 2017. Entonces hace una, una historia un poco de, de mezclas de tiempos y hay tango y de todo, está muy buena. Y el malevo es Carabelli, que dice, ¿qué pasa, pibe? ¿Te pasa algo, pibe? Habla todo así, está muy buena la película, es graciosa, simpática, no sé sería. Se las recomiendo. Mientras escuchamos El Agua Azul, búsquenla. La casita sobre el lago azul El nido y luz de nuestro amor Fue testigo fiel de nuestro adiós Y hoy llora en silencio por los dos Cuando faltes tú En el lago azul Mi quimera gris Buscará tu amor y a mi corazón llamará el dolor en el lago azul de mi soledad. Aquí escuchamos en el lago azul y estaba hablando antes con mi amigo Roberto Chas, tirando un par de mensajitos por WhatsApp. Y le comentaba yo, bueno, que empezaba el programa siempre con un tango de Gardel. Hoy lo empecé con Chola, este me encanta Chola. Y claro, él me decía, yo le comentaba que Héctor Larrea, un periodista, locutor argentino. Que tuvo muchísimos años en el programa de radio, donde él siempre empezaba, Gardeliano, tipo, al máximo, empezaba con un tango de Gardel. Entonces yo se lo copié. Entonces abrimos siempre con la sintonía, que es Si te tango, eso es para empezar y para cerrar. Después Gardel, y después lo que me, se me ocurra. Como dije antes, me gusta improvisar, voy improvisando acá a cada tango. Y, y bueno, hablando de, de Gardel, decíamos que. que hay muchos tangos de Gardel, que Gardel grabó mil y pico de tangos, y muchísimos, no tienen mucha trascendencia, no tienen mucho, muy buena quizás melodía, o muy buena letra. Pero eh, Gardel, como se lo consideraba en el mundo del arte, del tango, como un muy buen amigo, muy buena persona, había amigos de él que escribían un tango, que componían un tango, y simplemente si lo grababa Gardel, ya cobraba para siempre. Ya tenía dinero. Todo el grabó muchísimos tangos sin tal para. Y eso yo le decía a Roberto, le digo, dice más de la grandeza de, del artista, ¿no? Ya o sea, se pasa del artista, ya que el artista es enorme, es más enorme la persona. Bueno, voy a poner un tango, como vino mucha gente de Granada, un grupito así lindo que bailé con una de las chicas, quería bailar con todo el mundo y no pude, la verdad, pero. Eh, voy a poner un. Creo que es un paso doble, no sé qué es. Coméntenlo por ahí, ¿qué es? Se llama Puñadito de Sal Me encanta, me encanta Lo conozco desde que era también adolescente Y acá nombra Granada, nombre Sevilla, nombra todo Puñadito de Sal Carlos Gardel Puñadito de Sal, Andaluza Gentil tienes en tu mirada Ay serrana pero por ti estoy loco dios acción es tu sangre la lava a ir bien el mono Mi en tu copla pierde tu alma de grana y de oro osito de andaluza gentil en tu pecho palpita granada y tu amor si flore un rojo velavel son promesa al deseo de mi de sal, flor, gitana, ay serrana, a azar, el de rochas, percúntume, quiero hacerte en Sevilla un castillo de flores, para que ne. Estén juntos nuestros corazones Puñaditos de sal, andaluza gentil En tu pecho palpita granada Y tus labios miuri cual un rojo claver Son promesas de besos de miel y sangre fría impone obediencia a tu sola presencia en toda ocasión pero yo sé que el puñal de los ojos oscuros ojos cándidos y puros se clavó en tu corazón y hoy lloras malevo fuerte vos que nunca lagrimiaste y aplocaste ante la muerte Suplicas una mirada, porque siempre te copaste sin permiso la parada. Ya de audaz no haces alarde, pues te duele la rodada, y aprendiste un poco tarde que el guapo se vuelve cobarde y no vale prepotencia cuando talla el corazón. no nos veremos más Lucio de Mare, Raúl Verón Y ver morir el sueño de toda la vida, ahogar la voz, morder la angustia que no hiere, después adiós y el alma de un rosal que muere, mi otra vez, siento que después no lo veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás, sombra entre los dos que un dolor a todos nos torna claridad. Amor que se abre en cruz al puñal de luz de todas las estrellas Hoy por distintas huellas nos echa la vida Amor que nunca olvida nos sabe llorar No es a otra vez, siento que después no nos veremos más Se irá la razón, pero la ilusión no vendrá jamás Distintas huellas nos echa la vida, amor que nunca olvida no sabe llorar. Bésame otra vez y el tocar después no lo veremos más. Se irá la cerrazón, pero la ilusión no vendrá jamás. El chaqueño palavichino en el baile no está solo. Adentro, cuando lleguemos al baile, no olvide mi bien amada, que yo me pongo celoso si es que le arrastra. Que yo me pongo celoso Si es que le arrastran la Yo quiero ser en la fiesta El dueño de su mirada Que afuera los gavilanes Se han de quedar con las ganas Que afuera los gavilanes Se han de quedar con De pronto el diablo mete la cola En ese instante vidita Recuerda que no estás sola En ese instante vidita Si alguien quiere acercarse, con la intención de robarla Mientras el fuelle respire, la haré bailar hasta el alba Mientras el fuelle respire, la haré bailar hasta el alba Y si el amor se hace nuestro, por esas cosas que pasan Tal vez volviendo del baile, usted se quede en mi casa Tal vez volviendo del baile, usted se quede en mi casa Si a mis espaldas de pronto, que el diablo mete la cola En ese instante vi. Recuerda que no estás sola En ese instante heridita Recuerda que no estás sola Y este fue Pequeño Palavichino Y ahora seguimos por la huella Alberto Lenas, Francisco Canaro A se ha dicho Y en el cielo nubes blancas como copos de algodón Vendrá la luz azul del amanecer Y buscaré tu amor sin saber por qué Y entrar a llover Y andaremos bajo el agua en la carreta y un querer Donde irás son, donde irás lunar? Sin cargar dolor, sin llevar pesar, sin tu valencia ella sin tu padecer, sin pensar en ella, que llegó y se fue, donde irás mi voy para ser feliz, Y al llegar no más buscarás partir. ¿Dónde irás lunar sin cargar dolor, sin llevar pesar, sin tu malo sin tu padecer? Sin pensar en ella, que llegó y se fue, ¿dónde irás mi buey para ser feliz? Y al llegar no más buscarás partir, sin pensar en ella. Mañanita, rabalera, sin taitas por la vereda, ni pibas en el balcón. Tus faroles apagados y los guapos retobados en tu viejo callejón. Yo te canto envenenado, engrupido y amargado, hoy me separo de vos. Adiós, arrabal porteño, lo fuiste que la voy tu dueño, y te doy mi último adiós. Madrecita, yo fui un reo, y en tus brazos hoy me veo lleno de felicidad. Dime, mi buena viejita, ¿dónde está mi noviecita? Que no la puedo olvidar. Hoy ya vuelvo arrepentido, hecho más hombre y más bueno a la vida del hogar. Perdóname que tu hijo tiene un pensamiento fijo y nadie lo hará cambiar. el baile Rodríguez Peña, el mocho y el cachafaz, de la milonga porteña que nunca más volverá. Carnavales de mi vida, noches bravas y al final, los espiantes de las pibas en aquel viejo arrabal. Bueno, y aquí teníamos Adiós Arrabal por La Huella y, y claro, este tango que último que pusimos donde esa melodía del violín el otro día la hicieron en el escenario en veña David Merlín y María Cueva espectacular, de un vals del 700 creo que era la semana que viene lo busco y lo vuelvo a poner los dos para que reconozcamos vamos a rematar ya eh, con un tangazo grabó en 1955 Juan D'Arienzo, Alberto Echagüe, que les iba a decir que tengo una buena semana. Eh, también Mauro el domingo remató la faena, eh, fue todo un fin de semana a todo pulmón, a todo cariño, a todo amor, a todo el amor al pueblo, amor al tango. El pueblo de Beña Doniz nos dio toda su energía, todo su apoyo y todo lo que nosotros necesitamos para que funcione. Se volcaron con nosotros, ayuntamiento y toda la gente del pueblo. Bares, hoteles. Yo iba corriendo porque necesitaba cualquier cosa eh, con urgencia y me lo daban. La verdad que fue un gusto. Espero que la gente que fue la haya pasado hermosamente, como la pasamos nosotros con un duro trabajo, pero hermosamente. Y las que no fue, que el año que viene sepan que tiene que ir. <risa> bueno, en siete días nos volvemos a ver. Un beso a toda la gente que estuvo trabajando A mis compañeros A toda la gente del pueblo Y un beso grande a toda la gente del tango A toda la gente que vino Espero volver a verla Disfruten del veranito Donde tengan veranito Un abrazo Y terminamos con Tragua Marrago Camila y en el sillo un cimarrón para que atara a aquella astilla que el fuego se ha apagado Revuelva aquellas paradas y se ve bien amargo Alcánese esa guitarra de cuerdas empolvadas Que tantas veces ella veces su día pasó Y arranque esa cinta donde la desalmada Bordo con sus engaños mi gaucho corazón Recuerda, madrecita santa, como la quería, como yo la amé, te puse mi vida, mi daga y mi maneta, y sin embargo, madre, la ingrata se fue. Apague esa leña, que mi vista daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidar, ahogando me engaña y quiero estar cerca, cerquita de usted. Se envuelva los bañados y se oiga ya a lo lejos el toque de oración. En Ikeines y a la virgen de los desamparados y a mi pobre guitarra o oh, lo que le un crepón.